Yo soy Salsa Moffin, vecina, sina, sina. Revienta el cemento, tú no me conoces, pues yo soy el sargento. Este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y es cierto cuando digo que mi música revienta el cemento. Cumbia, raga, danzón, con son. Sabrosa mezcla de ritmos, la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo, siente la conexión. Bogotá pasando por Guantanamo, de Monterrey hasta el de FP, el lindo Jalisco, de Santiago hasta La Habana pasando por Tito. Muy bien, buenas tardes. ¿Noches? Nice. ¡Ah, le gané! Sí. <risa> Hola, chicos, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos un martes más. Así como les prometimos desde ayer, vamos a tener un gran programa. Eh, le tenemos sorpresas a nuestros patrocinadores. Sí. Ahora sí tenemos los, eh, los spots completos. Sí. Así que, paren oreja, como dicen por ahí, porque les van a gustar. Esperemos que hayan escuchado la melodía, eh, el sargento García... Espero que les haya agradado. Sí, presúmales, maestro, que sí. hasta foto tenemos ah, con claro, él. Claro, sí, sí. En, en un concierto, ¿en dónde fue? En calle 2. En calle 2, eh, salió a tomarse un, una, cerveza. una cervecita, supongo yo. Lo <risa> interceptamos allá medio camino y muy ¡Eh, amablemente <risa> accedió a tomarse una foto con nosotros. Así que por ahí está en el baúl de los recuerdos. No se vayan porque de verdad el programa de hoy va a estar tremendo. Si nos gusta esto de los huertos, si nos gusta eh, compartir. compartir, si nos gusta entrar a nuevos proyectos, a rodearnos de gente que antes de tener propio te da algo. Sí. La verdad es que estamos en el programa ideal. Así que esto es Anfibios Radio. No se vayan. ¿Le parece, maestro, si vamos con nuestro primer patrocinador? Sí Porque yo estoy emocionada A ver, Chac, cuál nos pone Pero inmediatamente después vamos a escuchar la voz de una de nuestras invitadas Ella se va a presentar solita Vamos a ver qué tanto nos cuenta de uh -huh. su vida, ¿sale? Pero primero patrocinador Exacto Primero café, luego existo Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad Donde encontrarás rico café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 a seguir con esas ideologías antiguas dirían por ahí y vamos a escuchar a nuestra primera eh, invitada del día de hoy hola buenas noches mi nombre es Miriam Torres eh, soy artista plástica y bueno estoy dentro del proyecto de huerto en el barrio más o menos como desde hace cuánto pues el proyecto empezó cuando comenzó la pandemia el año pasado Y la inauguración del huerto fue en agosto, así que desde ese tiempo. Un año más o menos, casi un año. ¿Y a gusto? Muy a gusto. ¿Has conocido más o menos cuánta gente en este Uf, año? Demasiada, demasiada. ¿Buenos y malos o todos buenos? Pues, <risa> la mayoría buenos. La mayoría buenos. ¿Le gusta esa presentación, maestro? De lujo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es un artista plástico, Miriam? Eh, pues, pinta, eh, dibuja... Puede ser hasta escultura. Wow, ¿Qué tal? Una chica completa. ¿Sí o no? Sí. Pues le damos voz a nuestro segundo invitado del día de hoy. El tercero le vamos a dar chance porque lo agarró el tráfico. Sí. Entonces, eso del, del lujo de traer carro se paga caro. Sí. <risa> Pero esperemos que llegue por ahí. Seguimos. Ok. Eh, hola a todos. Gracias por estarnos escuchando aquí en Amphibius Radio. Eh, mi nombre es Acometer y soy parte del equipo de Huerto en el Barrio Y soy callejero, pinto calles y pues traigo varios proyectos que, tengan, que tienen que ver con la siembra Y como todo esto de la conciencia hacia las plantas y los animales ¡Excelente! ¿Le eh, late maestro o no? De lujo, bueno sobre todo el tema, yo tuve la oportunidad de asistir a un taller al, al primer, A la primera sesión de taller que ellos imparten respecto de setas y hongos, ahí en su, en su sitio, que por cierto está espectacular. Ay, muero por ir a conocer. El, el barrio está muy caminable, aquí le recomiendo mucho a, a Francisco Cuevas de Ciudades Caminables, Caminables que, estuvo hace ocho días que también aquí. es patrocinador aquí, Bien. es una manera de ir como conjuntando proyectos, ¿no? Y le voy a proponer que vaya a caminar ese barrio y lo filme y lo suba a, las, a, las, a la plataforma de Ciudades Caminables. Sí. Si ustedes no saben lo que es Ciudades Caminables, se los vamos a platicar en Ajá. un ratito, ya fuera del aire, Ajá. para que todos sepan. Y que sí llegó nuestro tercer invitado. Qué bueno. Que le damos chance que es, le, le tome el café, que tome el micrófono, por favor, y se presente. Todos toman. Ajá. Bueno, mi nombre es... Antonio, pero mejor conocido en los bajos mundos como el Balú, Balú, Chao. y pues bueno, aquí andamos, soy fotógrafo y un poco de todo, fontanero, poeta, músico, nada no cierto, pero pues aquí somos parte del equipo huerto en el barrio, entonces pues llegamos. Llega. Les decíamos que eso de traer, eh, eh, no, que el lujo de traer carros se, se paga caro con Carísimo. el tráfico, ¿sí o no? Carísimo, y con el estacionamiento. Sí, ¿no? ¡Ah! <risa> Ups. Bueno, tuve suerte hoy. Sí. ¿Sí? sí. Ay, qué bueno. Pues, como ven, chicos, la verdad es que nuestro tema de hoy está fascinante. Ustedes saben que al maestro y a mí nos encanta esto de estar plantando, aunque no todo se nos ha dado, pero cuando cosechas lo primero, ¡ay! es... Te enamoras de eso que salió eh, De hecho vamos a felicitar a Alonso Torres Porque sabemos que hoy cosechó sus primeros nopalitos Y que están riquísimos Por ahí vimos unas fotos que compartió Así que muchísimas felicidades eh, Esperemos que esté escuchando el programa Y si no, segurísimo el podcast Sí, fíjate, yo, nosotros los contactamos a ellos Meche me investigando eso de, de generar sus propios alimentos dio con ustedes el eh, huerto en el barrio Y él, ella me comentó y le pareció, le pareció interesantísimo porque nosotros andamos en pos de buscar, eh, el ser humano eh, tiene dos maneras de, de contaminarse, ya sea por lo que ingiere o por el medio ambiente que lo rodea, entonces si no tienes conciencia de lo que ingieres, te van a generar patologías, y ese es el punto de partida que tenemos nosotros, y estoy segurísimo que ustedes también, Así es. tengo sí. la certeza. No Y, y sí. claro que sí, porque empezaron en pandemia, sí. entonces ahí no hay ni, ni cómo digan que no, Ajá. segurísimo Así fue es. eso, ¿no? Sí, pues la sorpresa de empezar en los voluntariados, empecé a ir a los voluntariados yo a checar eh, todo esto de los, de los alimentos, uh -huh. porque yo sí me metí en una onda zombie de que íbamos a tener que cultivar nuestros propios alimentos para poder sobrevivir, porque todo iba a estar infectado, ¿no? Mi mente se fue al caos muy, sí. muy grande, que bueno, porque esto me llevó a conocer a grandes maestros como a Levi, que, que fue parte de los que me enseñó, y a Nesti también pero primero fue Levi, y ahí fue cuando me di cuenta de que ya todos los alimentos que consumimos en las tiendas o en los mercados, la mayoría ya están contaminados por Monsanto, ya no, son, ya no tienen energéticamente sus propiedades, entonces no hay como conseguir siempre las, las semillas de libre polinización que no estén contaminadas, o los, las, las semillas criollas que que totalmente son naturales y nos dan esos, esas, esos energizantes que, energéticos que necesitamos el día a día, ¿no? Uh -huh. Porque tú ves una manzana bien bonita en los mercados y dices, esa es la que compro, esa es la que me como y esa es la que no te sirve. Exacto. En cambio ves una manzana fellita en, en, un, en un puesto orgánico con algunas personas que los generan ellos mismos, chiquita la muerdes, la manzana, y te da energía como si fuera un café, como sí, si fuera sí. un expreso. Yo no, yo no había tenido esa esa oportunidad de hacerlo y cuando lo probé con Levi fue como mi primera enseñanza, ¿no? Así de que, mira, prueba esto, de lo que hacemos aquí, lo que se hace. Y dije, ay, pues sí, es muy diferente lo que te da saber lo que tú siembras a no saber lo que estás sembrando, ¿no? Y, y bueno, nosotros, por o ejemplo, comiendo. yo soy muy de que vas y siembras algo. Y aparte le platicas, vas viendo cómo oh. crece. Sabes que el agua que le estás echando realmente está limpia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya cuando lo tienes afuera dices, claro que me va a dar energía. ¿Por qué? Porque yo ya le di poquita de la mía. Entonces, nos lo regresamos, ¿no? Es un círculo. Así es. Acabo de tener un déjà vu. <risa> Aquí. Que lo que lo he diseñado. Oiga, pues yo quisiera que antes de todo nos platiquen... No, no tanto ya del proyecto como está ahorita, sino cómo fui llegando a eso, qué hice antes de llegar al proyecto, eh, cómo fue que yo choqué con el proyecto, cómo decidí quedarme ahí. Miriam. Eh, bueno, eh, ah, como comenzó este proyecto, no teníamos bien definido cómo iba a ser la función de cada persona en el equipo, ¿no? Sino que nos fuimos integrando, fuimos viendo como para qué éramos buenos cada quien, ¿no? Como, por ejemplo, yo comencé pintando la fachada de, del huerto y, y ya después pinte adentro también. Entonces, como que dijimos, tú vas a ser la encargada de los artistas, ¿no? De que vas a convocar artistas y tratar de invitar. Entonces, este, antes del huerto, pues trabajé, en, estaba trabajando en cosas que nada que ver. Con, no, con absolutamente nada. Nada, nada. Este, y ahorita, pues ya, eh, Con plantas, yo apenas empecé a conocer de, las, de cómo tratar las plantas, cómo cosechar, cómo cultivar el año pasado. Oh, Entonces, órale. sí, es como que una experiencia que cambió totalmente todo, ¿no? Lo que hacía antes. Oye, yo quiero dar un comentario. La fachada está muy bonita. No hay por dentro los murales. ¡Ay, oh, maestro, que todavía no conozco! <risa> <risa> o sea, no, de verdad, la fachada, te lo digo, porque andábamos por ahí... Y... No sé qué era la semana pasada. Pasamos en la moto. Ajá, y Beto me dijo, oye, creo que es por aquí, entonces pasamos así de rapidito. ¡Wow! Le digo, es ahí, donde está todo bonito, es segurísimo que es ahí. Y ya después él me dijo que sí, que sí. efectivamente, así que felicidades por eso. Muchas gracias. Y ya me presumieron que hay, ¿cuántos murales hay adentro? Más de 12 sí. piezas de diferentes artistas. ¡Wow! ¿Podemos mencionar alguno? Pues, está, todos, si, si te pues es que. Pues es que luego si mencionamos y si me falla uno. ¿Ah? Prefiero. Seguro se te llega un mensaje. No, te dicen, ¿qué pasó te lo, lo juro que sí. sí pasado, te ¿sí? lo juro. Pasa. O sea, ¿te podría apostar un dedo? Que si no menciona uno, me van a cortar. Me van a cortar. Sí. A sí. y tú, Balú ¿cómo llegaste? Pues bueno, mi llegada al huerto también, este. Digo, yo llevo conociendo a Cometer Vida y Media. Entonces. Eh, en algún momento lo vi a él colaborando en los voluntariados, justo en este rollo de la pandemia y yo ya había tenido como un acercamiento con, con el mundo de, la, de los productos artesanales y orgánicos porque yo vendía una, una marca de granola que Ajá. comercializaba en, en el ex convento del Carmen y así, entonces conocía como a, a varios productores, artesanos y todo ese rollo, ¿no? Entonces este yo lo vi a él trabajando y, y, y se me hizo se me hizo se me hizo chido le pregunté qué qué onda qué qué andaba haciendo porque pues yo sabía que él la estaba pasando en ese momento difícil porque tenía que haber, tenía cerró su hostal y le empezaron a a llegar varias ¿Y cosas y que no ahí. era hippie entonces, yo dije pues este este hippie no es entonces qué anda, ¿qué anda haciendo ahí, ¿qué anda haciendo ahí? Y, este, Se equivocó. y bueno, yo ya había platicado con algunas otras personas y traía como esa inquietud también siempre pues como de, de este rollo revolucionario y de, de cambiar algunas cosas, pero, pero hablábamos también de, de, de todo lo que conlleva el cambio de, de la actitud en, en la cuestión de la siembra, de ser autogestivos, ¿no? Entonces, ya como que por ahí me fui metiendo, también empecé a ir a los voluntariados con, con él, conocí a Levi, empecemos a aprender juntos y empezó a surgir el proyecto, él, él me, me dijo así como, mira, quiero hacer esto, ¿qué onda? Te integras, le entras y pues aquí estamos. Y sí, de lujo. Supongo que ganando millones. Claro. Así es, ¿no? <risa> <Me> likes. Sonrisa, <risa> de likes De likes, sí. Yo, likes, ya vi yo ¿no? que tiene muchísimos likes. Sí. Eso es bastante sí. bueno. Por ahí le... El otro día una sátira y un poquito de cierto también, o mita mita, que le decía, ay, si por cada like nos dieran un pesito, mejor. Sí, ¿no? O sea, estaríamos ser, en Hawái. Se sí. encargaría de conseguir likes todos los días, sí. ¿no? Sería más fácil. Sí, no, no, no, sí. Pues me parece excelente. Sí. Ahí vamos, yo estoy emocionada, maestro. Yo también, fíjate que ahorita me hacen recordar una novela de Julio Cortázar, que se llama Rayuela. Eh, ahí Cortázar invitaba personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, él decía que hay personas que hacen Hacen las cosas por dinero, uh -huh. hay personas que las, hacen las cosas por ser famosos, uh -huh. y los cronopios son los que hacen las cosas porque les gustan. Así es, que les da pues la son gana. como los cronopios, ¿no? <risa> ¿Y existe otra sí. ya ahorita en el 2020? Sí. Los que les gusta que les paguen por lo que les gusta hacer También. Sí. Oye, es que eso es bueno Eso es bueno. Ya cuando te pagan quieres decir que vas un poquito sí. mejor que antes sí. ¿no? Sí. Oigan, pues vamos a ir a un corte Porque esto se necesita eh, Para que escuchen a alguien más De nuestros patrocinadores Y pues ya regresamos de lleno al proyecto ¿Sale? Va. Es complicado para ti ir al mercado Pero sabes que necesitas Frutas y verduras para mantenerte sano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 Estamos sí de vuelta, estaba. aquí la, la plática está tremenda, sí. oye, antes del proyecto, ya surgió otra cosa, yo quiero que nos cuenten eso que hubo con el baldío, porque de verdad a mí me pareció una historia de novela. <risa> o sea, de la Rosa de, de Guadalupe. Te lo juro que sí, o sea, es ¿cómo es posible que durante tantos años no aparezca el dueño de un lugar? Y de repente aparezca, lo reclama como suyo y aparte te regaña Ajá. porque le hiciste un bien al espacio. Es. Y platíquenos eso, por favor. Es el maestro, no lo sabe. No. <risa> yo sí. Les voy a contar nomás el principio de cómo empezó el, el, y, el, sí. y todo el, el atercado que estuvo Valúe, ellos, porque yo no estaba aquí en ese momento. <risa> ah, ok. Pero todo comienza. todo comienza porque Miriam. el año pasado, cuando inauguramos Borto en el Barrio, Ajá. queríamos darnos a conocer en el barrio y que supieran que el espacio estaba dedicado para ellos para que ellos aprendieran, para que se juntaran, para que se divirtieran, conocieran, comprendieran, compartieran. Sí. Pero no tuvimos tanta fuerza porque las personas pensaban que era una casa de un millonario o de artistas famosos, que nos decían, "Es que viven artistas famosos." esa casa viven artistas famosos que se llaman Castillo del Huerto. Ah, castillo oh, del Huerto. Ajá, pero no saben que todo ese, ese castillo del Huerto lo logramos entre un montón de personas, de voluntariados, de artistas que nos ayudaron a levantar el lugar. Entonces no le pertenece exactamente a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces las personas, como estaba muy bonito y está en un barrio sí. marginado, decían: Yo no me merezco entrar a ese lugar tan bonito. Están acostumbrados a ver lugares para entrar ellos, pero feos. Uh -huh. ¡Ay, Dios! Entonces yo les decía, no, no, no, es que el lugar está hecho y bonito para que vean que en el barrio se puede haber cosas chingonas claro. para ustedes. Entonces ya nos empezamos a adentrar, entonces lo que dijimos, si, nos, si las personas no vienen al huerto, vamos a sacar el huerto nosotros hacia las calles. Ah, hacia las calles. Uh -huh. Hicimos un scouting para ver cómo podríamos impactar, dijimos, con los baldíos abandonados que tienen más de 27, 30 años aquí en el barrio, que los conocemos, Balu y yo, chiquitos, que ¿sé? dijimos, güey, aquí ya está derrumbado, nadie lo ha reclamado por años, hay que limpiarlo. Uh -huh. Y que desde que éramos chicos ajá. nos dábamos cuenta que, ¿no? Que dijimos, estaba sola la casa, ¿no? Movimiento. Ya pasaron 25 años y nada. Nada. Pues dije, nos prendimos a ir a limpiarlos entre todos. Le platicé a Miriam, juntamos a todos. Primero empezamos los tres solos. Luego se unieron los de aquí de federalismo que tienen también su, su, su, su milpa. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, pero son los chavos que hacen su milpa en federalismo donde está la... Uh, esta la es, La estatua, la estatua. La estatua, uh, La, cuatico. la, cuatico, la cuatico, eh, Los ajá. de ahí nos empezaron a ayudar. Luego se unieron otra... <coughs> está Jani luego uh -huh. se, se unió el INET, se unieron varias personas de, también por el barrio, uh -huh. hasta conocimos al presidente de colonos de ahí del, del barrio uh -huh. y empezó todo el proyecto bien. Ahora ya que les platiquen lo que pasó después. ¿Qué les tocó? ¿El final? De la mitad <risa> para adelante ya empezaron los problemas. Sí, pues lo que pasa es que ya íbamos como bien encaminados y bien emocionados y, y cada vez con un poco más de apoyo. Y cada vez íbamos, o sea, el lugar se veía más, más evolucionado, ¿no? Ya no, solo, ya no solo era como decir, ah, vinieron a limpiar, ¿no? Sí. Ya empezaban a verse las estructuras porque íbamos a generar unas cajas de cultivo donde la idea era que la colonia se, se incluyera en ese, en, esa, en ese cuidado, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todo lo que se produciera fuera para ellos, ¿no? El lugar era, una, era un foco de infección, de, de, de el, o sea, donde se drogan, donde roban, do, hay una parada de camión donde la verdad da miedo estar sí. esperando el camión, entonces íbamos a meter iluminación, juegos, o sea, un espacio digno para la gente de la, del barrio. Entonces la gente lo entendió, el barrio lo entendió, tuvimos el apoyo del presidente de Colonos, hasta que ya empezó a verse un poquito más de evolución, Yo que o sea, yo lo que creo es que le llegó la información a la Al dueña. Ah, es una mujer. Es una mujer, este, le llegó la información y dijo, "No, como que no, ya bueno. ahora sí este. ¿Es en serio? Ya va en serio, entonces eh, ella llegó de una manera pues muy muy violenta y agresiva, entonces este realmente nunca nunca fue nuestra intención. Sabíamos un poquito como el el riesgo que tenía el, el llegar a ese lugar que sabíamos que tenía un dueño. ¿no? Ya fuera con las autoridades o con el dueño directo Entonces ya de alguna manera estábamos un poquito predispuestos a, a tener ese, ese enfrentamiento ¿no? Pero lo que sí yo no quería era este, generarle problemas a los vol voluntarios Ajá. Como yo le decía cometer nosotros pues somos chicos de la calle ¿no? Le digo, nosotros como sea, damos guerra, damos batalla Pero no me hubiera gustado a mí que hubiera sido algo más fuerte Y, que hubiera, y se hubiera visto... Este, las personas que de, de voluntad, en verdad, de corazón fueron a entregarnos su fuerza y su tiempo y verlos metidos en un problema fuera legal o violento. ¿no? Entonces, optamos por no, no darle la energía a ese, a esa, a ese problema, este, levantamos nuestras cosas y nos movimos. ¿no? O sea, realmente no es algo que, es algo que sí nos, nos dolió porque nos, nos costó y nos, y nos costó mucho trabajo pero pues a final de cuentas son esas cosas que nunca nos, nos han detenido ni creo que nos vayan a detener, al sí. contrario. Pero fíjate que sí, sí hay más personas energéticamente que están en contra de que se haga un cambio en el barrio, no sé si por miedo de, de trascender, uh -huh. por miedo a, a experimentar algo nuevo, prefieren tener esa rutina en sus vidas, porque desde el, cuando empezamos a hacer la primera limpieza, que ya quitamos las toneladas de basura que conseguimos, no me acuerdo del ingeniero que se puso a, a, al paro a ser nosotros y en vez de cobrarnos, que lo que cobran carísimo por toda la maquinaria, nos hizo así algo exclusivo, lo que te platiqué de dinero. Sí y para poderse llevar toda la basura, desde ahí a la siguiente semana ya había salido una dueña, y esa no era tampoco, uh -huh. la ya habían llegado una dueña a decir que era la dueña, crees? y que iba a hacer un estacionamiento para su negocio. Gracias que lo limpiaron. No, porque ella dijo que sí, ella claro. lo había mandado a limpiar, ¡Ah! que estábamos haciendo ahí, que ella había pagado, y nosotros, ¿cómo si tenemos aquí los videos, señora? No, no, no, yo lo mandé a limpiar. Y ya había mandado pintar personas y todo porque ella había pagado para eso. Dijimos. No lo puedo creer. ¿Locura? Sí, se estaban Entonces dijimos, en la segunda vez que apareció esta persona, que yo no estaba, que le tocaba a Luya a Miriam, dije, pues a ser la misma. Hasta que ya vimos que iba muy en serio y que ya después nos amenazaron. Dije, ¿sabes qué onda? No podemos arriesgar a nadie de las personas. Si ya esto se está generando con muy mala vibra, tenemos que dejarlo porque... Si el proyecto está vibrando así de feo, en vez de algo bien, sí. no va a funcionar, va a pasar algo malo. Entonces, sí, porque ya hay miedo, ya hay preocupación por los demás, ya no te concentras realmente en lo que deberías. Y aparte, ¿no? vecinos de, de así, de, de los laditos Ajá. del huerto, no, no querían, ¿eh? Ay, ellos no. decían que estaba mejor el lugar mugroso con ratas. y con ratas, y con, así me dijeron literal, porque nadie se metía ahí y que les, les daba mucho mala espina que fuéramos tantas personas a limpiar que no sabían que, que aquí íbamos a ver sus casas o que había ahí. ¿Cuánto tiempo duraron en, en la limpia que alcanzaron a hacer? Dos meses y medio. Dos y medio. Fíjate qué sencillo es venir y destruir. Destruir. Beto siempre ha dicho sí. que crear es tan complicado sí. y te lleva tanto tiempo, pero destruir en cuatro un segundo. horas. En cuatro horas acabamos de desmontar todo. Desmontamos cuatro. todo en cuatro horas, lo que nos llevó a hacer dos meses y medio. Entre diez personas, once, uh -huh. lo acabamos entre nosotros cuatro, en cuatro horas. Para desmontar todo y destruirlo, destruirlo literalmente y llevármelo. ¿Después se volvió a aparecer ya la dueña real o...? No, ya realmente no, no, no nos interesó ni siquiera este, contactar. Sí hicimos un poquito de, de, de buscar información para ver si re realmente ella era la dueña. Y si era, y si era la dueña. Este, sí, no, no de verdad, no, no vaya a ser que otra sí, dueña. Corroboramos <risa> que en realidad la gente que, que tuvo acercamientos con ella anteriormente dijo no así es entonces dijimos la verdad a ver vamos a, a dejar a, como dice, a voltear la página y, y a seguir no entonces sí. este porque siempre ha sido eso realmente y yo traté de explicarle a la señora que nuestra intención no era generar un problema no, no al entonces, contrario pero pues como dices ahí Oigan, pues vamos a seguir platicando y vamos a regresar con Miriam, pero vamos a ir a un corte y escuchar nuestra segunda canción. Vamos a complacer al maestro, ya saben que es chiqueado. Vamos a escuchar a Bobby Rodríguez con una canción que se llama Sonero del Barrio. Esta canción tiene muchísimas versiones. Esta no es de las más nuevas. Es muy instrument instrumental, perdón, ahí en, en algunas partes. A mí me encantó, entonces disfruten esos cuatro minutitos. Caballero, pero que vive el barrio.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 Estamos de vuelta aquí en Amfibios Radio. ¿Te gustó la canción, Miriam? Claro. Que ya la convencimos de ir a bailar, <risa> ya, ya, hicimos trato. Oye, pero a ver, no nos distraigamos. Sigamos platicando de esa cosa tan interesante. Bueno, este, después de, de que terminamos con lo del huerto transeúnte, que nos amenazaron y pues nos tuvimos que agarrar nuestros tilichis y regresarnos, eh, pues nos sirvió como de... Pues para saber, ¿no? Cómo van funcionando las cosas, entonces decidimos otra vez enfocarnos ahí en, en el lugar, pero aún así nos quedamos como con la espinita, ¿no? De seguir con lo de la calle, entonces nos pusimos a pensar, a, a, a platicar y se nos ocurrió la idea de mi esquina ciudad que es poner eh, cajas de cultivo pero en las esquinas y ya va, a seguir, va, ya va a ser de que vamos a llegar con el vecino y oiga vecino le vamos a poner una caja, acepta o no acepta, le tiene que dar tales cuidados básicos, vamos a poner ahí una lonita con información Por si el vecino no lo cuida, pues el de la vuelta o los que pasen, ¿no? Que sepan eh, cuáles son los beneficios que tienen de estar cuidando esta caja, que van a poder ahí sacar sus lechugas, su, no sé, jengibre, lo. lo Eso que... te iba a preguntar, ¿cómo qué plantan? Pues las primeras, la primera caja que hemos puesto ha sido de lechuga, de. ¿Cómo se llama? Rábano, de, de rábano, rábano de, rá... betabel, de betabel, de olor, hortalizas, todo, lo, ra, todo lo que genera rápido crecimiento. Las, crecimiento que no lleva tanto cuidado, uh -huh. entre sí, comillas, también. y que las personas lo puedan ver. Eh, que si sí crece, que sí, que sí, que sí. Que, sí. sí que en 30 días ya tengan ¿Qué? algo en la mano, que lo si no puedes tomar y comer. Sí. Exacto, que tengan la experiencia, porque luego las personas se esperan y, ay, no, ya no dio, ya no queremos. Las personas quieren... En una semana, ya. ¿no? Sí. Ay, no, ni no va a dar nada. Sí, oh, sí, espérate, eso es paciencia. Entonces buscamos algo que se viera, uh -huh. que las personas digan, qué bonito, mira, logramos hacer esto y que se enamoren de aquello y de ahí ya empezarlos a soltar. Ok, ¿y todos los vecinos te han dicho que sí? Eh, pues hasta ahorita sí han habido vecinos Que sí han aceptado Todavía no hemos ido como a todas las esquinas Porque vamos, con, vamos a ir como de cuatro cajas En cuatro cajas Ya ahorita nos donaron unas cajas Y la persona que nos lo donó fue así de Les voy a donar cuatro cajas Veo que las Juana instalan no Les voy a donar otras cuatro Entonces ahorita estamos con esas cuatro Vamos a instalarlas Ver cómo van funcionando las cosas Y otra vez poner las otras cuatro Está bien porque hay que darle a él derecho De, de saber que realmente está siendo bien utilizado el recurso sí. que él brinda. Claro. Así es. Ay, qué padre. ¿Y entonces? Pues ahorita estamos con ese proyecto, estamos pidiendo donaciones igual de 20 pesos, este, ya las cajas pues ya no las donaron, pero todavía necesitamos sustrato o plántulas. El sustrato yo creo que es como lo más difícil, ¿no? De todo, para poder armar las cajas y ya este, instalarlas. Y porque, bueno, aunque, aunque sean cajas que, que están diseñadas para que la gente de la zona las cuide y eso, nosotros vamos a estar al pendiente también de las cajas, echándole las vueltas, ah, que esté es bien. Importante. Entonces, los donativos, o sea, sirven para todo. O sea, el, aquí lo que debería entender mucho la gente no es de que es un donativo para... Una cosa en específica, tus donativos nos ayudan a huerto en el barrio para que no paremos en la cuestión de, de todo lo que proyectamos, entonces nos sirve desde para pagar un camión hasta Ajá. para pagar luz, para pagar este, un, fertil, un fertilizante orgánico este para contactar a algún tallerista, para todo eso sirven los, los apoyos que da la gente o, o los donativos, este no solo es exclusivamente para lo de las cajas, para lo del baldío, para lo de diferentes proyectos, no, nos sirve a nosotros para no parar, para no parar y seguir y seguir y seguir y, y que la gente empiece a ver los resultados. Sabes que como decimos la gente se desespera y no ven dos días, dices <risa> no pues no aguanta, aguántame y yo, sí, entonces, y yo serio, di, eh. y yo di dinero, qué onda, qué está con mi dinero, dices, bueno, o sea, Sigue las redes, estate al pendiente Todo lo que hacemos lo documentamos O sea, todo, todo, todo, todo, video, fotografías La gente puede entrar, puede preguntar Le puede pedir información de lo que quieran O sea, no, no Y tenemos también diferentes actividades, vendemos macetas que son intervenidas por artistas, este, por Miriam, por Acometer, hasta yo le entro ahí también a la sí. pintada. Sí, o sea, y, y son piezas, de alguna manera son piezas únicas, son piezas claro. este, que en tu casa se van a ver muy bonitas, con una planta, y, y tienen un costo, claro, sí. pero el costo obviamente va en función de, de, de sí. todo lo que este, operativamente necesitamos. Oye, llegaste a un punto el maestro y yo siempre tocamos el costo nosotros tenemos un, una academia de baile desde hace 15 años. 15 años, en algún momento de la vida dijimos hay que ayudarle a la gente, hay que dar nuestras clases gratis uh -huh. cuando la gente fue un tema que yo toqué contigo al principio, cuando la gente lee gratis se vuelve un arma contra ti sí. y después te lo cambian Ya no eres el buena onda que les está brindando un servicio para que aprendan algo o para que se diviertan un rato. No, ya es tu obligación. Sí. Y como ya no me lo quieres dar, entonces eres una mala persona, eres de lo peor que yo he conocido sí. y me voy a encargar de decirle a los demás que eres malísima onda, que nunca se paren ahí contigo. A nosotros nos pasó, el año pasado, yo sí bajé muy molesto porque estaba checando los comentarios en el, en los, en el Facebook. Ajá. Y fue así como de que me enteré de la persona que mismo estaba ahí. Entonces dije, ay, ahí está, deja abajo a preguntarle, no a pelear, sino a preguntar qué pasó. Porque nos publicó que porque habíamos pedido cooperación voluntaria. No les pusimos precio, les dijimos cooperación voluntaria. ¿No? Entonces dice, es que. Y nos hizo un comentario de que. Eh, ahí dice no fue, que es no, gratis. Dijo que fue gratuito y me cobraron. Puse ese comentario ah, en raro. el huerto, ¿no? Y entonces yo bajé y le dije, no, no les cobramos. O sea, es una cooperación. Si tú dejas un peso, claro. pero se vale no traer no dinero. Te, no te cobramos. No. Ella puso que le habíamos cobrado. Y dijo, oye, disculpa, eh, acabo de leer tu comentario. Ya me apareció aquí. Como que no se imaginó que lo leyéramos luego, luego. Y le dijo. <risa> quiso salir corriendo y ya no, a no pudo. A nosotros, sí. a las personas que dan los talleres, tanto el maestro que viene desde sabe dónde. Tú has venido a tomar, que yo te he visto la cara ya, cuatro talleres ¡Oh! gratuitos. ¡Qué pena aquí, ajena! Y todavía nos pones que te cobramos pidiéndote una cooperación, porque no te exigimos una cooperación de tanto, ¿no? no es un, es una, porque muchos ponen, es gratis, bajo cooperación de 180. Nosotros no. Ay, no. Nosotros a conciencia, no a conciencia. De hecho, yo por eso cuando me contacté contigo para lo del curso de setas, por eso pregunté. Ajá. Dije, "No, vamos a dejar las cosas claras." Claro, así es. Así. Yo pienso Ay, que, que tú ves que te dije, no? Sí, o sea, eso son amistades largas, ¿no? Así lo aclaramos es. todo. Entonces, a mí me parece muy justo que claro que que dejes una cooperación si tú estás viendo que te gusta lo que estás aprendiendo y así más es. cuando te va a reedituar a futuro. Y o más sea, si sabes que esos talleres realmente cuestan carísimos, carísimos en cualquier lado. Sí, claro que sí. Pero bueno, ahorita regresamos con eso del dinero, porque Va. eso es muy interesante y muy importante. <risa> Un corte más y volvemos. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Vegano Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado.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 Ya regresamos. Oigan, pues le mandamos saludos también al buen Benjamin Compton porque ya salió al tema. Eh, vamos a hacer aquí otra, otra unión. Te vamos a comprometer, Benja. Sí, y más te vale que esos tamales prehispánicos queden deliciosos porque ya hablamos muy bien de ti. Así que ya les platicaremos exactamente quién es. Pero sigamos con el dinero. A ver. ¿Qué tanto ha aceptado la gente? O sea, ¿o qué tan, qué tan real es que sí dejan algo? Cuando van, ¿sí dejó algo la maestro? Claro. Ah, bueno. Hasta, hasta, tus galletitas de jengibre. Ah, ¿no? una Se fue, uh, se fue, uh, sí, no se, pena. fue. Ah, se fue. Tenía una cita de amor, se fue. Ah, no. Primero no. el amor, primero, definitivamente. No, no, no. Y después la poesía. No ah, ¿sí? <risa> Pero me pudieron haber guardado una galleta. No. No, aunque ah, sea un brazo, no, aunque sea no. un brazo del mono. No, no. Ah, es que estaba bien chido que me los dejéis. Sí. Bueno, sí he dejado a la gente. Sí, sí ha dejado la gente, este, la gente consciente realmente, o sea, como decimos aquí al huerto, pues cae de todo tipo de personas, ¿no? Hay gente que va a, a ver, a observar, a boicotear, a, Hasta a la criticar, llega, ¿no? y hay gente que, hay gente que va, este, nos ha tocado, o sea, como hablábamos de historias, o sea, nos han tocado personajes que que el huerto les dio como un respiro muy, muy, sí. muy venían de depresiones o venían de, de cuestiones de que los corrieron de sus trabajos por sí. la pandemia. Entonces, ahorita que ya están estables y bien, o sea, se arriman y dicen, güey, si no hubiera sido por el huerto, quién sabe qué, qué hubiera hecho yo. Ajá. Por los talleres que pues, con, compartieron con gente, gente que está en su casa, que salió y, y conectó con, con demás personas, sí, no gente hecho. que generó una fuente de ingreso con el taller de ¡Órale! los jabones, sí, sí. taller de jabones, sí. gente que se emocionó, le gustó y dijo, oye, pues yo puedo aquí hacer negocio, pues sí, órale, métele, ¿no? Ya tienen una línea, una marca sí. de jabones, Ay, entonces. Qué genial. Empiezan, o sea, a nosotros nos da mucho gusto que pasen esas cosas, ¿no? Claro. Y nunca estamos este contabilizando cuánto nos costó hacer o no, sino decir. Y, y lo que sí pasa es lo que mencionabas hace un momento, tú le das las cosas a veces gratuitas o, o en esa en y ahí ese se, paréntesis y, ahí se cierran. y la gente este la gente que nos ha criticado más duramente Es gente que tú te das cuenta después que tienen recursos para poder pagar Ay, es el cosas colmo. carísimas, ¿no? El y van, y, y, van y, y, se lo, y se lo echan de gratis, ¿no? Y dices, Exacto. bueno, tiene esa ventaja, nos gustaría más que el barrio fuera y lo tomara gratis. Ajá. Porque, o sea, nuestro interés principal ahorita ha sido el barrio, es el cuadro ahí, ¿no? Pero pues nunca vamos, le vamos a decir que no a la gente que venga de otros lugares a, a querer tener la experiencia de conocer el huerto oye, ahí me sale otra pregunta, ¿y cómo llegan ustedes al barrio? ¿ahí han vivido siempre? ahí crecimos, ah, okay. yo no soy de ahí, de ahí, tampoco Balú pero ahí crecimos, entonces conocemos y aparte pues, he hecho grandes labores por ahí uh -huh. entonces por eso me ubican también ahí en el barrio, entonces tuvimos esa opción de poder entrar ahí uh -huh. nos dicen aquí está esta opción, pues a darle ¿no? Aunque te digo, no todo es tan bien visto ahí en el barrio Porque te digo, es un lugar marginado realmente y... Es de la calzada para allá Así es, <risa> Así es. A, a mí Eso esa es. frase me da tanta risa Esa es la, arma, que esa, sí? esa es claro. la armadura que tenemos Y en nuestra frase, Pare, en parece, nuestra frase pareci, Pareciera algo despectivo, pero en realidad es como nuestro octavo poder Sí. <risa> el octavo poder, Porque antes nadie se fijaba de la calzada sí. para allá Ajá. Y ahora, O se fijaba mal ¿no? Y ahora hasta Ajá. candidato lo están diciendo Ah, sí. No claro, te voy a decir investigalo. Ya ese speech de. O sea, Ay, política. no es cierto. Tumbado, tumbado por nosotros. No, porque puedo creer. Tenemos el, la primera publicación que dice: Somos unos artistas de la calzada para allá Ajá. que queremos nutrir al barrio. <risa> y siempre lo decimos, de la calzada para allá, estamos nutriendo al barrio. De hecho, yo ayer que hice la primera publicación, le pregunté al maestro, le dije, oye, ¿te late que le ponga de la calzada para allá? Me dijo, sí. Sí. Es que está, está perfecto porque normalmente. Antes, no sé si todavía, pero mucha gente discriminaba. O sea, avergonzaba. O sea, avergonzaba. O sea, ¿Dónde sea vives? Uy, así, ¿no? Sí. Tú, tú tenías una, una compañera de trabajo, ¿no? Fíjate que ahorita me hice recordar cuando vino Francisco Cuevas eh, de Ciudades Caminables, sí. él nos explicó en De la Onda Urbanística cómo cuando hacen las avenidas, parten las ciudades uh -huh. y generan... Como guetos. Entonces, eso se generó cuando se hizo la calzada de independencia que cerraron el, el, el río San Juan de Dios. Se generó esa división de la ciudad, donde de la calzada para allá, fuchi, sí. y de la calzada <risa> para acá, o sea, sí. o sea, ¿no? Pero aún sigue aún sigue siendo así, muy sí, claro. vigente. Oye, sí. perdón, es que había Miriam que dijo, nice, o sea, siendo honestos, claro Ajá. que no, ¿no? Hay, hay de todo. De claro. un lado y del otro. Sí. Sí, o sea. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos bien, bien, bien raros porque donde está la casa de huerto en el barrio, uh -huh. que es en la 34 y Medrano. Que el, el nombre real es Doctor Pérez Arce, Ajá. pero sí. se conocen por números, ¿no? Sí, qué las calles. naco, ¿no? Que naco que sea por números, ¿no? Como si fuera la, sí, la, muy porque, ¿no? si fuera la zona pero industrial o qué, dicho, ¿no? La, ¿sí? ¿Viven? ¿Su huerto está por donde son calles con número? Así Uy, es. perdón. ¿A, pa, ¿A partir de cuál empiezo pero, a contar? Juro, ¿eh? Pero haz di cuenta que Medrano. No existe la uno. De Medrano para Aldama, que es de la izquierda viendo de, de perspectiva el huerto. Ajá. Es como la banda menos privilegiada. Ajá. Y del pensador mexicano, para tu mano derecha Ajá. es el Anahuas Revolución. Sí, sí. Para allá es todo lo que es lo más fresa, ¿no? Ajá. Sí. Entonces estamos en medio bueno, y está, estamos así como... Como pisando la raya. <risa> sí. estamos Oye, así. pero es que realmente es un barrio bonito porque sí. nosotros andamos por allá y, y está bien. Ahorita está bien. Yo, ha crecido. Yo sí. lo que les quería comentar es que para llegar ahí... Hay medios muy eficientes porque está la bici pública. Ahí cerca tienen sí, la, en ay, la sí. estación. de Tenemos A la de vuelta la, está el ciclopuerto ajá, la, ¿ah? de mi bici. Sí. Y por ahora el, y el tren ligero ya está allí. A ya, cuatro cuadras cuatro en mareoxeladora. Exactamente. ya tiene ciclovía también. Y están, también. Ya está la ciclovía también Eso por es allí. ser privilegiado. Sí. Uh -huh. ¿No? O sea, sí, sí, nada sí, de dinero. Sí. El que llegue en los transportes <risa> acerca de tu lugar. Sí. sí. Eso es magnífico. Entonces, cuando hagamos el bailongo, ahí van a llegar fácil, sin ningún problema. Ay, sí, chicos, ya estamos platicando. Están patines. Sí. sí, ya estamos platicando de, de hacer un bailongo por allá, así que hay que ir practicando Prepárense. los mejores pasos, por favor. El, el 18, perdón, el 18 de abril, es de abril, el 18 de abril vamos a hacer la primera quermés del barrio, donde vamos a invitar a la doñita que hace su chile de molcajete, oh, a Rizzo. todos los barrios a que lleven sus salsas que saben hacer chidas, o a cualquier artesano o productor de, cosas na de productos naturales Mieves. que se acerque, no vamos a cobrar el lugar, Va a ser igual por cooperación. Va a ser gratuito los espacios, pero a conciencia la cooperación. Les vamos a dar un metro y medio a cada quien para que se coloque dentro y fuera del, del huerto. Vamos a tener un permiso para poder cerrar la callecita. Uh -huh. Entonces, pues son todos bienvenidos porque vamos a hacer guerra de salsas de Molcajete. ¡Wow! Fíjate que aprovechando que está con nosotros Guillermo Rodríguez. Aquí está el máster de cómo el se pueden hacer. Sí. Ah, qué chido. Sí. Él, él nos puede ayudar. Si sí. Sí. ¿Sí es bueno, sí, si no, no. Sí. sí. Yo venía a donarles un saco de humus de lombriz y un litro de elixiviado para su huerto. Ah, Genial, ¡Ah, qué bonito. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Para las cajas que vamos a poner en la calle van a quedar Ay, voy bien. a llorar, eh, de para la emoción. Un juego de semillas. Ah, okay. Y ya no Excelente. lo cuken porque puede dar más. ¿eh? Y, ah, ¿eh? no, y, no <risa> me, y no me, cuquen, sí. y no me a, Agárrenme por, okay. por favor. <risa> y esta persona que acaba de hablar, que no recuerdo su nombre, también nos ha un té. Guillermo. Buenísimo. Y ya lo probamos, miren y yo. Sí, riquísimo. A Valón no le dimos porque llegó tarde. Sí, ah, venía, sí, no, llegó tarde. Ya venían encafe encafeinado no, no tarde. <risa> Oigan, pues es un hecho que vamos a regresar la próxima semana. ¿Tienen algo ahí? A ver, miren, Más importante ¿Sí? que estar aquí la próxima semana. A ver. Pues, Pues no, pero. No, la verdad, oh. si tienen chance, aquí nos vemos la siguiente semana para. Okay continuar. Esta, bueno, ahorita nada más por último, los queremos invitar a los talleres que tenemos por esta favor. semana. Sí, claro. El sábado. sábado de cuatro y media a seis y media es el taller de gomitas medicinales, con hierbas medicinales cien por ciento natural. Y sin Chumaladas. azúcar. Para dormir. Ajá. Sí, también. Y el domingo ya es el segundo, la segunda clase del taller de setas, que es la Ahí clase a... práctica. Tengo mi entrada, este, autorizada, aunque sí, no haya claro. ido a la anterior. Tienes, sí, <ríe> Ay, perfecto. Bienvenidos todos los que no ah, hayan tomado la es, primera sí. clase para que vengan. Oigan, ah, gracias, quiero que, que la gente sepa que Guillermo, Guillermo, está, marca, Guillermo. está trayendo. De los uh... vendedores que tengo en la tienda. Ah, muy bien. Para, para tomarle las fotos y subirlas en Huerto en el Barrio y pues, darle las gracias a ti de, de, y que, estás, que están haciendo esto. Pueden buscar en su página Flores y Colores de México. Sí. sí. Ah, de muy bien. Ahí lo pueden ver. Fíjate, ya hace como 15 días pasamos, eso ya es atracción de vista, y le comenté a Miriam, mira, ese lugar está bien bonito, como que lo arregló con mucho, con mucho amor. Y eres tú. la verdad, y eres sí, tú. y hace unas cosas maravillosas sí. con las orquídeas wow, nos falta, ¿verdad? Carlos, nos falta algún patrocinador ah, pues vamos con ah, un patrocinador mira, más sí. por favor, a un corte sí, eh, sí vamos a escuchar canción a también, sobre... wow. por favor es la última, <risa> para vamos para a escuchar ver. a Classic Jones que me lo a mí, ¿verdad? <risa> y la calle la canción se sale. llama La Calle Soy Yo adelante Sal, <risa> sal En del, del montuno, dueño de un flow que no tiene ninguno, dueño de un swing incomparable, dueño de la calle, apoderado del sonido en la carretera, el que no pueda conmigo coja la cera. soy el que enciende siempre el rumbo, soy el dueño del callego, la calle soy yo, ay yo soy la calle papa de la salsa urbana, yo fui el que ta vaina puso el tiguera, que la calle soy yo, yo soy la calle, salsa pa gente bacana, yo soy el producto que quiere la calle la calle soy yo, ay yo soy la calle, papa de la salsa urbana, yo fui el que ta vaina puso el tiguera, que la calle soy yo, la calle soy La calle soy yo, ay yo soy la calle, papa de la salsa urbana, yo fui el que esta vaina puso el tigueraje, la calle soy yo, yo soy la calle, salsa pa gente bacana, yo soy el producto que quiere, la calle, la calle soy yo, yo soy la calle, papa de la salsa. Yo el que esta vaina puso el tigera Que la calle soy yo, yo En lo mismo y no lo he gatado. Mucho cuidado, me que con los huevos pesao Pero hay muchos que presumen de que están pegado Pero que digan que lo que se han buscado La calle soy yo Ay, yo soy la calle Papa de la salsa urbana Yo fui fiel que esta vaina puso el tigera Que la calle soy yo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 Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales, 3310 95 Te encantarán. Estamos de vuelta, maestro. Tristemente ya casi nos vamos, pero... Pero bueno, amenazamos que regresen el próximo martes. Yo sí, quisiera ya nos ahorita... dijeron que sí. Uno siempre aprende... Y que Balú va a llegar temprano. Claro. Sí. Uno siempre aprende cosas diario. El, el domingo que fui al curso con Hop. Él hizo un comentario que a me, me llamó mucho la atención y él comentaba que uh, hace, si hace dos años uh, hubieras dicho que nos iba a pasar esto con la pandemia, a lo mejor muchos nos hubiéramos reído, ¿no? Sí. Claro. Pero también dice que es, puede pasar en que las líneas de abastecimiento a la ciudad se llegan a cortar. ¿Qué vamos a comer? Exacto. Entonces tienes que aprender a hacer tus alimentos desde ahorita. O sea, claro, como que te dije que yo me sí. zombie, dije. No, hombre. ¿Qué <risa> tal donde... 7-Eleven, Oxxo, eh, Burger King, McDonald's, eh, no sé, ¿hay alguna otra cadena? así, ¿Sí? sí, Starbucks, dijeron de repente, nos retiramos. Qué bueno. Gracias. <risa> gracias. Sí, sí, sí, o sea, nosotros sí. diríamos gracias, pero ¿cuánta gente quedaría volando porque sí. no sabe qué hacer? Que existen esta, estas no, opciones. Y, y, muchas, y muchas personas, repito, ya lo comentamos hace rato, Piensan que porque compran un kilo de jitomate en cualquier lado, sus manzanas diarios se las comen, piensan que se están nutriendo realmente, no. No. Es no, tienen que comprar orgánicas y realmente aunque, aunque lo vean como que sea como para personas ricas solitas, no, es una inversión la que estás dando a tu salud claro. para que estés a un futuro bien de tu de, de tu cuerpo Eso es son lo que los te va miles a de pesos que te vas a ahorrar en médico Medicina, sí, cuando claro. seas mayor así es ¿no? para que no tenga que cuidarte <risa> nadie no, ni y, a, y al día a día nada. o sea al día a día tu alimentación es es, tu, es la la mayor o sea la comida Es la mejor medicina. Sí, ¿no? eso es cierto. Entonces, Lo que come seres, dicen, ¿no? Entonces, sí. Es, es. Oigan, pues nos quedan cara de caguar, dos... <risa> <risa> Perdón, sí, sí, sí se escuchó, ¿verdad? Sí se escuchó. <risa> nos quedan tres minutitos. Le vamos a dar la voz a Miriam, aunque sabemos que regresamos el próximo martes, sí. pero platícanos ahora sí todos los cursos que tenemos. Invítanos que quieran venir a escucharnos la próxima semana y que obvio quieren ir a conocer esa hermosa casa. Va. Bueno, pues, este, tenemos actividades viernes, sábado y domingo, uh -huh. esos tres días, este, tenemos cocina zen, que es comida vegetariana, el sábado tenemos taller de gomitas de medicinales de cuatro y media a seis y media, y el domingo es el taller de setas de... 4 a 6 de la tarde eh, pueden ir a, a comer, pueden ir a comprar productos artesanales y orgánicos, pueden ir a pintar sus macetas o llevárselas ya con su plantita eh, los talleres pues están todos muy padres, interesantes y ya saben por cooperación no tenemos una cuota fija y lo más importante es para niños y adultos, pueden ir niños desde la edad que estén ahí sentaditos poniendo atención hasta el abuelito de la casa Así que, pues, ya saben, este, únanse, síganos en redes sociales. Y, bueno, pues, vamos a seguir nutriendo al barrio. ¿Cómo son las redes sociales? Es Huerto en el Barrio, en Facebook y en Instagram. Igualito igualito, igual, ¿qué les parece si nos comparten igual unas fotos uh -huh. eh, así, de esas que enamoren a la vista, tenemos el fotógrafo o sea, el fotógrafo eh, para compartirlas nosotros durante la semana están invitando a la gente, Pero, ponemos estas gusto. fechas de, de los cursos sí. para que estén enterados, si alguien puede ir este fin de semana y si no, pues el próximo martes les platicamos Cómo nos fue con nuestras setas. Muy sí. bien. Ay, qué emoción. La voy a dormir sí, de la felicidad. Pues chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Oscar. Nos vamos gracias a ver a aquí la siguiente semana. ¿El siguiente martes. Maestro. Gracias. Y del programa. A muchísimas gracias. Les agradecemos que hayan venido. El maestro está feliz porque ya va a poder hacer Z. Sí, sí. <risa> sí. Bueno. Gracias a Guillermo por los regalitos a que Guillermo. nos dio, las semillas, sí. Sí, jabón, pues potásico. todos los regalos que nos donó para las cajas del, del huerto que vamos a regalar también nosotros. Va a ser un de? regalo para regalar. <risa> <risa> <risa> ah, pero las semillas me las donó especial para mí. <risa> gracias por el iPhone 2. <risa> <risa> Muchísimas gracias, gracias al buen Chuck Gracias al señor Sergio Fong Que todos sabemos es el autor intelectual de todo esto En el Chinatown Estamos aquí en el barrio chino del centro de Guadalajara Y gracias por habernos escuchado Por prestarnos sus oídos Esto fue Anfibio Radio Los seres humanos adultos Estamos formados por 206 huesos 650 músculos